del trabajador del 1 de mayo en el que vamos a tener varios frentes abiertos en lo deportivo como decimos en el fútbol la principal nota destacada de lo que va a ser esta eh, próxima jornada eh, en la competición de la segunda andaluza la 31ª jornada en este caso no es otra cosa que el horario y el día elegido para la disputa de ese importantísimo encuentro entre Lubrico Unión Deportiva y El Espera, un partido que se retrasa hasta la jornada del próximo martes 1 de, 1 de mayo, por petición del conjunto local de El Espera, que se encuentra, o parece ser que en estos próximos días se encontrará en las eh, fiestas locales, eh, han pedido aplazar el partido, el Lubrico Unión Deportiva dado el visto bueno y por lo tanto su encuentro no se jugará hasta el próximo martes eh, el resto de la jornada lo va a hacer entre mañana y pasado, así que el Ubrico Deportiva va a acudir a ese partido sabiendo ya lo que han hecho sus rivales, lo cual puede ser bueno o puede ser malo si eh, la presión puede con el equipo ubriqueño. Un Ubrico Unión Deportiva que solo depende de sí mismo para llevarse ese título de liga, que queda tan solo cuatro jornadas, que lidera la tabla clasificatoria, que aventaja al segundo y al tercero en dos puntos, que parece que lo tiene todo a favor y que este próximo martes visita uno de los campos más complicados donde ninguno de los equipos de arriba ha conseguido ganar esta temporada. Vamos a ver si el equipo de Miguel Domínguez es capaz ...de sacar lo mejor de sí mismo... ...y traerse esa victoria que necesita... ...que necesita más uh, por eh, cuestiones de ánimo... ...podemos decirlo así... ...que por otra cosa, porque... ...recuerden que los dos últimos partidos... ...ha empatado, empató ante San Bernardo casi perdió en Algeciras, ahora toca ya... Una, ...una victoria... ...que, como decimos, le dé un poco de moral... ...al conjunto ubriqueño, de fuerza... ...para afrontar las tres últimas jornadas... Eh, ...de Liga, que serían... ...las siguientes a este... ...a este partido... ...el eh, Lubric Unión Deportiva... ...que en principio... ...no va a poder contar... Con, eh, ...en este partido... ...con su capitán... ...con Carlos Gil... ...porque como saben... vio la roja directa... ...en el partido... ...ante San Bernardo... ...pero que recupera a su vez... A, ...a Álvaro González... ...que tampoco pudo estar... ...antes a Bernardo... ...porque en el partido anterior... ...también vio... ...una tarjeta... ...una tarjeta roja... ...no va a ser el único partido... ...del fin de semana... ...en los referentes... ...bueno, del fin de semana... ...del, del puente... ...en lo referente al fútbol... ...porque también el ubrico Unión Deportiva Juvenil... Eh, ...jugará por fin... ...dos fines de semana consecutivos... ...visita la casa del colista... ...del Escuela de Fútbol Paquete... ...el próximo domingo y mañana... ...también con la Escuela de Fútbol Paquete... ...también desplazamiento hasta Jerez... ...juega el Ubric Unión Deportiva Cadete... ...el Infantil... ...el Ubric Unión Deportiva Infantil... ...que está a dos jornadas también... ...de poder hacer historia... ...porque este fin de semana viaja... ...hasta a Jerez, eh, para enfrentarse a la afición jerecista... ...mientras que se va a disputar otro partido... ...entre el segundo y el tercer clasificado de su categoría... ...entre el UEA-Sierra de Cádiz, que es el tercero... ...y que tiene como principal objetivo vencer al Alcalá del Valle... ...para arrebatarle esa segunda plaza, esa segunda posición... ...pues dependiendo del marcador que se dé en este, en este encuentro... ...es decir, siempre, siempre que no gane el Alcalá del Valle... ...y gane el Ubrico Unión Deportiva su partido... Eh, ...matemáticamente se proclamaría... ...campeón de Liga y todavía quedaría una jornada... ...es decir, que puede en este caso... ...que sea el Alcalá del Valle... ...con todo lo que se está jugando... ...el que consiga la victoria ante la selección serrana... ...y, y también gane el Ubrique Deportivo ...y las cosas se queden tal como están ahora mismo... ...con el Ubrique, dos puntos por encima... ...del Alcalá del Valle... falta de tan solo una jornada... ...que jugaría el conjunto que dirige Antonio Barragán en casa... ...y también juega el Alevín... ...en este caso es el único equipo que va a jugar en casa... ...este fin de semana, lo va a hacer mañana... ...y se va a enfrentar también a la afición eh, jerezista. En cuanto al baloncesto, pues un solo partido... ...el Fercabe-Cabucadete viaja este fin de semana, mañana, sábado... ...hasta eh, Jerez para enfrentarse al DKV Chajeva Descansa, no juega partido el infantil de segundo año... ...mientras que ya saben, el infantil de primer año y el Cabo mini femenino... ...ya han terminado su temporada eh, liguera en este provincial. La Liga Local de Fútbol Sala, además, nos deja la disputa este fin de semana de la vigésimo tercera jornada de Liga. Estamos a cuatro de que se cierre la competición, cuatro, incluyendo, eh, como decimos, esta, la de este fin de semana, eh, cuatro jornadas para que se cierre, se cierre el campeonato de Liga y todo siga abierto, con ligera ventaja de estudiantes sobre el donde, cuatro puntos, con doce en juego todavía, pues eh, diferencia insuficiente en la penúltima jornada si todo sigue así pues ya se podrá proclamar campeón de liga matemático y más fácil parece que lo tiene Golcopas porque aventaja al segundo en seis, en seis puntos eso sí, el conjunto del eh, copas este fin de semana si consigue eh, un punto, con que empate se mm, clasificaría o, o ya matemáticamente lograría el ascenso ...a la división de, de honor. Además, también vamos a tener... Este, ...este fin de semana... ...vamos a prestar atención... ...al automovilismo. Vuelve el Campeonato de Andalucía... ...de rallies de asfalto... ...con la cuadragésimo cuarta edición... ...del Rally Costa de Almería... ...que cuenta con una inscripción... ...bastante buena... ...casi setenta equipos... ...entre ellos... ...el que forman... ...el piloto del Gastor... ...Néstor Salguero... ...y el ubriqueño... ...Antonio Pérez Orellana... ...ya saben que este año compiten... ...en, en el Campeonato de Andalucía... ...en esa Copa Monomarca... Sandero que eh, permitirá al, al campeón eh, en esta temporada pues, eh, participar, digamos, becado en el Campeonato de España en el próximo año 2019. Mucha suerte para Antonio Pérez y Ernesto Salguero, que no la tuvieron en la primera prueba que del Campeonato de Andalucía eh, de Rallies, que se celebró pues hará ahora, ahora mismo eh, poco más de un mes, ¿no? en el que eh, pues, una avería me mecánica les impidió... Eh, terminar ese rally de Almanzora. Por cierto que junto a esto también eh, cabe destacar que en lo que se refiere al atletismo este fin de semana vamos a tener una serie de propuestas. El sábado del primer trail Ciudad de Roma de, de Ronda perdón, de 20 kilómetros y la segunda edición de los 5.000 metros en pista y primera carrera popular 5 kilómetros en la calle Memorial Rafael. Eh, en este caso Eh, memorial Rafael Boza eh, en este caso esa, esta prueba se va a celebrar en la línea de la Concepción y el domingo la primera carrera por montaña del Calvario 31 kilómetros y medio que se dicen pronto en Almadén de la Plata la Sherry Maratón de Jerez este año es, será este domingo y los Warriors F Race se trata de una prueba, una carrera de obstáculos de 13 kilómetros que se va a celebrar en Tarifa el Club de Senderismo, los tres caminos por su parte y cambiamos de deporte, también tienen previsto este fin de semana una actividad especial, el fin de semana de, en el Refugio de las Beatas, en Alcalá de los Gazules, eh, donde van a tenerlo como cuartel general para realizar varias rutas, el Sendero del Palancar, la Garganta de Valde Infierno, en, en el término municipal de los barrios, o incluso alguna ruta que otra en Alcalá de los Gazules. Y ya para ir finalizando, también comentar que este fin de semana se celebra mañana y pasado eh, en Villa Joyosa, en Alicante, la décima Eurochallenge, la prueba internacional de sur-esquí, para la Copa del Mundo de sur y la Ocean Paddle World Series. En este caso eh, va a participar el lubriqueño Juan Luvenegas en la modalidad de K1. Pero eh, eso será el, el sábado, mañana sábado y el domingo, pero el lunes y el martes Se va a celebrar también una prueba o un, una competición que será puntual para la Copa de España de Calla eh, en el mismo escenario. Y es la prueba que en su día se eh, suspendió, que se iba a celebrar en Deña, se ha aplazado y se va a disputar ahora en Villajoyosa este lunes y martes. También Juan Luis Villegas va a estar ahí, tanto en K1 como en K2, con su compañero Joaquín, Joaquín González. Y en cuanto al ciclismo, pues comentar que este fin de semana se celebra la eh, 61ª el 61º Gran Premio... ...Ciclista Chiclanero... Eh, ...prueba puntuable para el ranking andaluz... ...de ciclismo en ruta en las categorías... ...Master 30 y Master 40... ...y el próximo 1 de mayo... Eh, ...se cierra el circuito de apertura... ...de Rally BTT con la segunda edición de Indova Bike... ...en el puerto de Santa María... ...en cuanto a propuesta de los clubes de Ubrique... ...la asociación ciclista de Ubrique va a llevar a cabo... ...su decimotercera ruta... Mm, ...de su calendario cicloturista... ...Ubrique Cortes, Benojan, Montejaque, La Ribera y Ubrique de 93 kilómetros y, en este caso, el grupo de los Perea va a ser la vigésimo ª salida, Ubrique, Huerta Dorotea, Puerto de Montejaque, Ubrique y Ubrique, de 90 kilómetros. Hoy, en especial, nos vamos a centrar en el ciclismo porque vamos a hablar de la 17ª ...el ciclo deportiva, Villa de Ubrique La Patacabra... ...la prueba de cicloturismo que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique... ...que ya tiene fecha, el próximo 20 de mayo... ...100 kilómetros que les va a llevar a los participantes... ...a ascender cimas de, o puertos, mejor dicho, de primera categoría... ...los clásicos de la Sierra de Cádiz... ...la referencia de nuestra comarca... ...son el puerto de Las Palomas, que será tramo libre... ...y el puerto del Boyar, el, recorri el recorrido clásico de esta ciclo turista de la Asociación Ciclista de Ubrique. Enseguida vamos a estar hablando de ella, vamos a dar los detalles. La inscripción, por cierto, ya está abierta. Pueden acceder a ella a través del blog de la Asociación Ciclista de Ubrique, asociacionciclistaubrique.blogspot.com. Eh, no solo vamos a hablar de esa uh, cita, sino de otra que también está preparando con mucho mimo la asociación ciclista de Ubrique la gincana escolar, primera gincana escolar que se va a celebrar el 1 de junio en las pistas de atletismo. Se trata en este caso de una prueba eh, que cuyo objetivo, eh, bueno, eh, una prueba destinada a los más joven, jóvenes cuyo objetivo es orientar, estimular la cantera ciclista ubriqueña, con una prueba de carácter competitivo en la que, por cierto, los niños no tendrán que desplazar las bicis, se les va a poner directamente el club, la organización de esta prueba. De esto vamos a hablar en los próximos minutos antes vamos a publicidad y enseguida hablemos Ahora en Ubrique Ice Coffee Un nuevo concepto de heladería cafetería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 Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, FLR Bicicletas, Experiencia Outdoor, Quesos Payoyo, La Ventolera, Siete Pecados, RS Sport y Radio Ubrique. En Phone House ya tienes disponible el nuevo Huawei P20. Financialo sin intereses, ahora hasta 370 euros y además tienes una cámara 360 de regalo.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 when you hear me talk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 Primavera Fusión 2018, viernes 27 de abril a partir de las 10 en El Jardín, con la actuación de los escarabajos y los hombres de papel, organiza la Delegación de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y la Casa de la Juventud, colabora Radio Ubrique. Primavera Fusión 2018, este viernes a partir de las 10 en El Jardín. 47 minutos de la tarde, vamos a meternos de lleno ya en materia, en faena... ...y lo vamos a hacer pues con la previa a los partidos que nos esperan... ...para este próximo próximo fin de semana largo... ...en lo que se refiere a la competición provincial de fútbol... ...y en especial a ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva... ...y el conjunto del, del Espera. Como saben, eh, el Ubrique Unión Deportiva se encuentra ahora mismo inmerso... ...en una a, ocasión histórica para conseguir llevarse el título de liga de esta segunda andaluza, proclamarse campeón, algo que hace bastante tiempo que no vemos y que nos morimos de ganas por ser testigos eh, de una hazaña como esa. Para ello, pues tiene que hacer valer ahora mismo esa ventaja que tiene la tabla clasificatoria, es el líder, quedan cuatro jornadas a ventaja en dos puntos, al sus más inmediatos rivales y en este caso esta jornada parece que va a ser trascendental un úbri unión deportiva que viene de empatar en casa dejar escapar dos puntos en casa ante un no, uno, un equipo que podríamosmos considerar un rival por el, por el ascenso san bernardo pero que también ha quedado un poco colgado con esta con este eh, empate y la semana anterior perdió ante Algeciras, por lo tanto ya son eh, dos jornadas consecutivas sin conseguir vencer y en este punto de la temporada es indispensable que se sume de tres en tres. Y esa es la conjura ahora mismo que tiene el conjunto ubriqueño para lo que resta de campeonato. Lo primero, como nos comentaba su entrenador, eh, es asegurarse el ascenso, y en eso es lo que está pensando, y que ahora mismo el título de Liga pues, no, no lo deja centrar, centrarse. Vamos. Eh, está claro que ya es un objetivo El ascenso casi que está atado Pero eso, esos últimos resultados pues Han dejado la cosa un poquito dudosa Y aquí van a asegurar El equipo lo primero que va a asegurar Ese eh, ascenso Como hemos dicho El encuentro eh, se atrasa hasta el martes Se va a jugar el martes A partir de las cinco y media de la tarde Escuchamos las palabras del entrenador De Lubrica Unión Deportiva Miguel Domínguez sobre determinados asuntos Que rodean a este partido y al equipo Eh, de cara a ese Espera Ubrique Unión Deportiva que se va a jugar El próximo martes Pues el partido a priori Se, eh, se presenta muy difícil no Sabemos todos como es El ambiente que hay en Espera y el juego que ellos Desplegan, ¿no? así que Seguramente puede será un partido bastante difícil Pues porque nos pidieron Si podíamos hacerle El favor de, de ir el martes no Puesto que allí está en feria Y a nosotros la verdad que también nos convenía ¿no? Bueno, nos convenía que que nos venía bien, ¿no? Lo hablamos y, y si era por hacer un favor, pues se ve así fuera, igual que si algún día pues lo tenemos que pedir nosotros. Pues sí, se nos va a hacer algo, ¿no? Pero yo creo que también nos va a venir bien. Desconectamos, va a ser, cambiamos y ahora lo que hay que estar estos días es disfrutar de los amigos, de la familia y tener la cabeza en todo lo que sea, menos en el fútbol. ¿No? Pues estrenamos el martes y estrenamos anoche y quitamos el entrenamiento de hoy para, para realizarlo el lunes antes del partido. Por una parte puede ser bueno y por otra parte puede ser malo, ¿no? Pero vaya, que no tiene que ver nada el cambio de día y si fuera fío sábado, domingo, lunes o martes, nosotros tenemos claro que tenemos que ir a esperar por los tres puntos y, y el día nos da exactamente igual. Sabemos que hay que ir a por los tres puntos y, y no nos vale otra. No, porque tampoco la presión... No, no tenemos que meter presión ninguna, ¿no? Dependemos de nosotros, como venimos diciendo semana atrás, y no tenemos que meter presión. Es lo mismo jugar... Sabemos que, por ejemplo, Alcalá supuestamente puede pagar a los tres puntos, ¿no?, a decir a los tiene, puesto que Federico Mayor se ha retirado, y el Tarifa es el que tiene un poquillo una salida difícil en Prado de Rey. Por lo demás, luego hay un derbi que en la sala de Puerto Real que, que la verdad es que nosotros los resultados no debemos ni de mirarlo y simplemente mirando a nosotros. Pues nos vamos a esperar un equipo que, que es como si se estuviera jugando la liga, ¿no? Ellos en su campo se hacen muy fuertes y tenemos la prueba de que este año allí pues está tanto Alcalá, como Tarifa, como La Salle, todos han perdido en ese campo, ¿no? A ver, esperemos que que ahora pues ya que ellos están salvados pues tengan tenga un poco más relajado. Pues no, a nadie, esperémonos nosotros ser los primeros. <risa> no, y la verdad que sabemos que nosotros podemos ganar perfectamente en espera, tanto en espera como en cualquier campo, ¿no? Eh, acostumbrarnos al ambiente que se crea allí, a la manera que tienen ellos de jugar y no entran en, en esas artimañas de ellos, ¿no? Simplemente lo único que nosotros tenemos que hacer es Si conseguimos jugar fútbol, pues tenemos un 80% del partido ganado. Pues por lo visto, sí, dicen que están tirando de juveniles, ¿no? Pero que no te puedes fiar de nada y seguramente que allí van a tener un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles, si, tanto si son juveniles como si son señores, ¿no? lo mismo los juveniles a lo mejor me un convenio. Nosotros jugamos durante todo el año con dos juveniles. Ganar, ganar o ganar, pero bueno, según cómo sea el partido, nosotros sabemos, te lo vuelvo a decir, dependemos de nosotros, ¿no? Y si nosotros allí, por ejemplo, pues conseguimos un empate, vamos a llegar a tres últimas jornadas siendo líder, ¿no? Así que, pero que nuestra principal idea es solamente por los tres puntos, no nos vale otra. No, nosotros lo primero que tenemos que hacer es cerrar el ascenso, quitarnos de la cabeza el queda primero, ¿no? Y primero intentar conseguir un objetivo y una vez que se consigue ese objetivo, sí si está al alcance nuestro de, de poder conseguir la liga que nadie que le quepa la menor duda de que vamos a ganarla, ¿no? Pero primero es eh, eh intentar cerrar este ascenso para, para eso llevamos desde las primeras jornadas en puestos de ascenso, ¿no? Y se y creo que si seguimos como venimos hasta ahora pues lo vamos a conseguir. Estos dos resultados de atrás no no han hecho perder la diferencia de puntos que llevamos, pero bueno, Pues igual que antes lo habíamos cogido, pues también ahora van a haber enfrentamientos directos y eso, que es donde debemos nosotros aprovechar. Pues sí, no menos Carlos I, que, mm. que está arrestado pues, por la mano que hizo el domingo, ¿no? La, además, los demás, pues contamos con todo. Esperemos que de aquí al lunes, pues no ocurra nada. Se recupera Álvaro y perdemos a Carlos. Sí, a las tres y media nos vamos, hay que todo el que quiera acompañarnos, ya que es un día de fiesta que esperemos que la gente venga con nosotros. Partido correspondiente a esa 31ª jornada y ya ven todo lo que hay hay eh, en juego ya estas estos cuatro partidos, cuatro jornadas van a ser así de emocionantes sin duda vamos a, a poder ser testigos de eh, un final de infarto para el Ubrique Unión Deportiva recuerden que la Liga terminará ese 20 de mayo eh, y vamos a ver si con anterioridad el conjunto ubriqueño logra a, llevarse esa um, es, No solo es ascenso Sino ese título de, de liga Ya hay designación arbitral Para este partido Va a estar eh, dirigido por una colegiada María Domínguez Moya Que va a estar acompañado Por José Enrique Simoes Alonso Y Adrián Gutiérrez Sánchez Partido que se juega el martes Cinco y media de la tarde En el Municipal de Espera El resto de la jornada en lo que a fútbol se refiere nos deja de un doble enfrentamiento entre equipos de la Escuela de Fútbol Paquete y el Ubrico Deportiva. En el grupo 3 de la Cuarta Andaluza Juvenil, el equipo que ahora dirigen eh, Paco Pérez y Pascual Alba se enfrenta el domingo a las 11 de la mañana eh, a la Escuela de Fútbol Paquete en eh, las instalaciones Manuel Millán de Jerez de la Frontera. La posibilidad de conseguir la segunda victoria... ...consecutiva tras vencer el pasado fin de semana... ...aquí al Bornense Atlético... ...ahora tienen una buena ocasión... ...porque enfrente van a tener al colista de la categoría... ...el trío arbitral estará formado por Abraham Rego García... ...Sergio García Morales y Manuel Brenes Periñán... ...y en cuanto al grupo 3 de la tercera andaluza Cadete... ...el Ubrico Unión Deportiva Dalgen de Román... ...se mide mañana sábado a las once y media... ...también en el campo Manuel Millán de Jerez... ...a la escuela de fútbol Paquete... ...en esta ocasión el trío arbitral estará compuesto... ...por Ismael Ortega Manday, colegiado principal... ...Luis Fernández Chacón y Juan Carlos Herrera García. También especial atención a ese partido... ...entre el Ubric Unión Deportiva y la afición jerezistas ...del grupo 6 de la tercera andaluza infantil... ...jornada vigésimo novena... ...se juega mañana en el campo de la juventud de Jerez... ...a partir de la una de la tarde... ...y decimos especial importancia porque el ubrico Unión Deportiva tiene algunas opciones, o ya en este partido, si consigue la victoria, podría proclamarse campeón de Liga. Pero no depende del solo, dependería del resultado que se dé entre el UEA Serra de Cádiz y Alcalá del Valle, que se jugará también mañana, pero a las 4 de la tarde, es decir, posterior a este encuentro. Por lo tanto, el ubrico Unión Deportiva, eh, si gana mañana, no será campeón de Liga, porque dependería... Eh, digamos, de ese encuentro que se va a jugar posteriormente si en ese partido entre el WEA y el Alcalá del Valle, el equipo eh, Alcalá, alcalareño no consigue eh, ganar entonces, sí será ya campeón de Liga Falta de Una Jornada el Ubrico Deportiva, si no, pues tendrá que esperar a la última, ese partido que se va a jugar en casa Juan Cristian Pérez Siles eh, será el árbitro principal de este partido. Cristian Román Rubiales y Carlos Macías Ruiz le van a, van a hacer las veces de jueces de línea. Y el Ubric Unión Deportivo Alevín, por último, será el único que juega aquí en ubrique este fin de semana. Recibe mañana a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo a afición jerecista. Patricia Lunavaro será la encargada de dirigir este partido. En cuanto a la Liga Local de Fútbol, décimo y penúltima jornada la que se va a disputar este domingo en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo a las 10 de la mañana Vampiros La Bodeguita y a las 12 aspirantes jóvenes veteranos en la pista de atletismo en el césped natural 10 de la mañana el andalus Juventus. El partido Benojan-Club Deportivo San José ha sido aplazado. Por lo tanto, una jornada que en principio debería ser Eh, de transición sin problema y, y a la espera de la decimocuarta, que será la última y en la que se va a decidir el título de liga porque va a haber un enfrentamiento directo entre el primer clasificado y el segundo. Dependiendo del resultado de ese partido, puede ganar aspirante, puede ganar la bodeguita o puede ganar incluso Juventus, se puede aprovechar de un hipotético eh, empate. Eh, lo que hay que ver es si cumplen cada uno su cometido este fin de semana y si todavía siguen las uh, espadas en todo lo alto en la última jornada <música> cerramos el capítulo de fútbol con los resultados que se dieron ayer en la primera jornada del grupo B del 37º trofeo del petaquero de fútbol 7 fueron los siguientes de piña 4 escuela patronato municipal de deportes 3 y de la espiga 0 roja subrique 2 rojas subrique es el líder con tres puntos los mismos que de piña 0 puntos tiene escuela patronato municipal de Deportes de las piiga y dimopel teniendo en cuenta que este último descansó en esa primera jornada la segunda jornada pues va a tener lugar la semana que viene el jueves en concreto se jugará la segunda jornada del grupo a que nos dejará estos enfrentamientos, Piel Golf, eh, Fefi Piel a las 9 de la noche y Artirap 2014 Caché Artesanos a las 10, descansará Herme Piel. Y la segunda jornada del Grupo B eh, no se disputará ya hasta el lunes 7 de mayo, así que habrá que esperar esta semanita en la que el Grupo B no va a disputar jornada. Baloncesto, tenemos eh, el siguiente choque este fin de semana de KV Chajera B, Fercabe cabo en el Palacio de los Deportes de Chapín, mañana a las 11 de eh, la mañana está, este partido corresponde a la jornada 17 de la categoría cadete masculina también está ya eh, quemando pues los últimos partidos de la Liga Regular eh, que se ha adjudicado o se va a adjudicar cerca de cabo y ahí a la espera de esa fin a la 4 que tiene muchas posibilidades de que pueda celebrarse aquí en, en ubrique y del fútbol sala pa, eh, del baloncesto perdón pasamos al fútbol sala este fin de semana se juega la vigésimo terceraa jornada en división de honor y en primera división y estos son los choques hoy viernes en el pabellón en división de honor a las ocho y media peña bética de galer panteras ...a las 9 y media, Estudiantes, Revolución... ...y a las 10 y media, Don Fútbol Sala, Zulema... ...el sábado, mañana sábado, en el pabellón, 9 de la noche... ...Porte Construcciones, Hermano Viruez Oliva, Pintura, Fefi, Kedeke... ...a las 10, Oasis Lounge, Inter de Leiam... ...y a las 11, Autoservicio en la Plaza, Gesto, Algar... ...descansa en esta jornada, el Brille 1979... ...en primera división, tenemos también la jornada número 23... ...hoy en el pabellón de los Remedios... A las ocho y media, Gol Copas, Club Deportivo Celtas. Le falta un punto al Gol Copas para para convertirse en equipo de división de honor, para lograr matemáticamente el ascenso, por cierto. A las nueve y media, LCR, la Lupe Kebab. Y a las diez y media, la Escuela, Café y Copas, Athletic Club, Don López. Y mañana, sábado, en el Pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, js Ubrique, Atlético Fusal. A las 10 Fran General y Atlet autoescuela La Sierra Guas. A las 11, Malaca, Café y Copas, Mafre, Bankia. Y a las 12, Impala 1987, Ubricar, Motos. Vamos a cambiar radicalmente de deportes y vamos a hablar de la 44ª edición Rally Costa de Almería, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto que se celebra este próximo fin de semana. El líder, el eh, piloto de Cuevas de Almanzora, José Antonio Aznar, eh, que ya tuvimos la ocasión de hablar con él largo y tendido la pasada semana, pues va a llevar el dorsal número uno con su Porsche 997, que también trajo aquí a Aubrique, acompañado por José Crisanto Galán, defendiendo ese liderato que tiene ahora en el Campeonato de Andalucía tras el rally de Sierra Morena. Eh, José Antonio Nar, que como principales rivales, va a tener a, a Pedro David Pérez, con el Michubishi Lancer Evo 10, y a Juan Ángel Ruiz, y con su Subaru impresa World Rally Car, sin duda, ...los eh, pilotos que pueden eh, pelear, eh, entre comillas... ...porque ahora mismo el Porsche se está, se está mostrando aquí en Andalucía... ...como eh, la montura más competitiva de todas... ...y parece que no tiene no tiene rival. Nuestra atención sin duda se centra en que con el dorsal 31... ...va a participar Ernesto Salguero Roldán... ...al que va a acompañar el copiloto briqueño Antonio Pérez Orellana... ...el piloto del Gastor que este año, <coughs> perdón... ...afronta lo que es el Campeonato de Andalucía... ...dentro de una Copa Monomarca... ...como es la Copa Sandero, Dancia Sandero... ...en la que, pues, eh, al menos aquí en Almería... ...van a competir un total de eh, siete vehículos... ...siete vehículos, siete dacia Sandero... ...todos iguales, que van a luchar, pues... Eh, ...por la victoria en esa Copa Monomarca... ...ahora mismo la, la lidera Jonathan Álvarez... ...el piloto asturiano, afincado en Marbella... Y que, como todos ustedes saben, ha, también ha estado varias veces aquí en Ubrique Compitiendo pues, en la categoría de monoplazas y además ha sido campeón de España de, de montaña Pues eso es lo que nos espera, uh, les espera a los amantes del motor que Confirmar que no solo Ubrique, ¿no? no todo termina con la subida de Ubrique Sino que la cosa continúa, tendremos este rally Sierra de Almería eh, Costa de Almería, perdón Y recuerden que para mediados del mes de mayo se recupera el Rally Sherry de Jerez, también puntuable para el campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto, que va a tener un tramo que se va a celebrar muy cerquita de aquí, entre Puerto Galiz y el Mojón de la Víbora. E incluso un reagrupamiento va a tener lugar aquí en nuestra localidad ya decimos y iremos informando eh, todavía queda pues unas 23 semanas para la celebración de este rally Atletismo, propuestas para este fin de semana Tenemos algunas, no todas Suponemos que algún ubriqueño errante estará en alguna cita por aquí cerca De la que no eh, hagamos referencia Pero bueno, es casi imposible eh, hoy en día saber todas las pruebas eh, Carreras populares, carreras por montaña que se celebran en nuestra provincia eh, Porque el número es, eh, o ha subido ...o salen nuevas... ...que es lo que está ocurriendo últimamente... ...nosotros por ejemplo hemos destacado... ...una que también se estrena mañana sábado... ...el primer trail Ciudad de Ronda... ...es una prueba, una carrera de 20 kilómetros... ...y en la línea de la Concepción... ...tenemos la segunda edición de los 5.000 metros en pista... ...y primera carrera popular de 5 kilómetros en la calle... ...Memorial Rafael Boza... ...nombre muy largo... ...para una prueba de 5 kilómetros... ...que como decimos se va a celebrar... ...en la línea de la Concepción... Y el domingo el domingo, porque estas dos pruebas serán el sábado del domingo, destacamos tres citas uh, bien diferentes una es la provincia de Sevilla en almadén de la plata, también una prueba que nace la primera carrera por montaña el calvario en almadén de la plata de trein kilómetros y medio y por otro lado la Cherry maratón de Jerez eh, el domingo pues una prueba a una distancia maratón esta es pues, prueba por, por asfalto, no tiene nada que ver con la montaña es la clásica maratón. Y, y también el domingo tenemos una carrera de obstáculos en nuestra provincia, aunque no, no cerca de aquí, en Tarifa, la Warriors, eh, Warriors Race, eh, 13 kilómetros para esta carrera de obstáculos al estilo, bueno, de, de las pruebas americanas, digamos, obstáculos a, americanos. Pues eh, es una, una cita muy curiosa, por cierto. Esas son las a, citas de atletismo que nos esperan para este próximo fin de semana. Gracias. Otra cosa que quisiéramos destacar el club de Senderismo los tres caminos se ha preparado para este fin de semana un fin de semana refugio de las beatas en alcalá de los Gazules. pues van a estar desde hoy viernes y eh, la salida es a las siete y media de la tarde eh, y, y mañana sábado y el domingo son tres días en la que por ejemplo el sábado tienen previsto eh, realizar pues varias rutas el sendero del palancar en los barrios y la garganta del barrio de infierno también en los radio en los barrios, sí, una visita al jardín botánico. Y el domingo pues en este caso visitas en Alcalá de los Gazules, en el entorno de Alcalá de los Gazules, como pues el castillo de Alcalá o la ermita de Nuestra Señora de los Santos, una propuesta que eh, van a aprovechar pues para a llevar a cabo un fin de semana montañero los eh, componentes del club de senderismo Los Tres Caminos. <música> Seis y ocho minutos de la tarde. Aguantamos lo que es nuestro repaso a la agenda deportiva porque nos vamos a centrar en lo que adelantamos en nuestro sumario, el asunto del día. Va a ser hablar de una de las pruebas que va a llegar, se va a celebrar el próximo mes de mayo. No de una, sino de dos, ahora lo explicamos. Pero en principio vamos a hablar de esa ciclodeportiva Villa de Ubrique, La Patacabra, 17ª edición, que organizará el 20 de mayo la Asociación Ciclistas de Ubrique tenemos con nosotros al presidente de la asociación ciclista rique precisamente a jesús fernández para hablar de ellos jesús buenas tardes hola buenas tardes y antes de entrar de lleno en lo que es eh, lo que va a ser la, la patacabra queríamos consularte un par de cosas porque eh, hace un par de semanas estuviste en el dualón ciudad de chiclana campeonato de andalucía de, de dualdón que viendo cómo fue la participación ubriqueña parece que de aquella fiebre de dualón solo nos quedas tú no Pues sí la verdad es que llevaba ya cinco años sin competir una prueba de dualón y este año me propuse hacer el campeonato velocidad que era aquí en chiclana que coya cerquita y la verdad que estaba muy motivado para estar, para esta prueba y la verdad que fue el único representante ubriqueño eh, vamos eh, hace unos cuantos años como tú bien dices hubo una fiebre aquí del dualón de, de ubrique pero en rique pero vamos, vamos hoy en día pues agar ha caído un poco pero vamos... Eh, tenía muchas ganas de, de hacer esta prueba y, y fui a competirla. ¿Y qué tal te fue? Pues la verdad es que me, con un sabor agridulce vine porque mmm, eh, me veía con muchas posibilidades de, de, de optar a, a una medalla porque he visto lo, los rivales con, con los que me enfrentaba y la verdad es que vine con un sabor sabor agridulce porque ya se lo comenté a mi mujer que venía conmigo acompañándome uh -huh. que la salida era, era fundamental. Entonces, claro, me, me puse una posición muy retrasada a la salida y mira que me puse 15 minutos antes de, de, de salir. Sí. Lo que pasa es que ya la gente 20 minutos o 25 minutos estaba colocado ya en salida y, le, y la verdad salí muy retrasado y una prueba con, tre, con 330 participantes que había, una prueba tan tan corta y explosiva, el salir delante era fundamental. Entonces, claro, claro no, no pude ponerme delante y pequé, pequé en, en, en, en ese fallo. Ajá. Uh -huh. Aquí se pegan bajazo ya, ¿no?, en este tipo de pruebas, eh, pues sí. digo, por salir, por, por coger posición. Claro, ¿no? porque son pruebas, como son 5 kilómetros de carrera pie al principio, claro, y la, y, la, y la posición adelante es fundamental, porque 300 corredores, mientras arranca el, eh, los primeros, uh -huh. los yo que me coloco es de los últimos, mira que me puse 15 minutos antes de la salida. <risa> Claro, ya me me una distancia lo, lo de mi categoría que a, a estos niveles más o menos estamos todo igualados y te sacan 20 o 30 segundos en la salida y ya ya eso no lo recuperas ni por muy fuerte que estés. Y otra cuestión no directamente tuya, pero bueno, que en parte también te incumbe por lazos familiares, eh, vaya vaya cómo está tu primo Rafa Rincón, ¿no? Pues la verdad es que sí, para quitarse el sombrero <ríe> el pedazo de comienzo de temporada que ha hecho, vamos eh, te, eh, ha conseguido mm, subir al podio en, to en todas las pruebas que ha participado Y no solamente enfrentándose a corredores andaluces Sino uh -huh. a nivel nacional Como ha sido este fin de semana con la Copa de España Y hace dos o tres semanas también en Montemayor Y la verdad es que está a un nivel buenísimo Y codeándose con los mejores corredores de, de España La verdad es para quitarse sombrero el pedazo de temporada que está haciendo Está octavo de la Copa de España Y eso que se ha perdido dos pruebas De, de las cuatro que ya <coughs> perdón ya se, se ha celebrado Una que fue en, en, en Cazorla que no, que, no, ...que no asistió, que la tenía cerquita pero no asistió... Eh, y, ...y ya decimos, en dos pruebas ha participado, en dos no... ...y ocupa ahora mismo esa, esa octava posición. Vamos a centrarnos en lo que nos trae aquí hoy... ...que es eh, la ciclo deportiva Villa de Ubrique La Patacabra... ...el 20 de mayo es la fecha elegida para esta prueba... ...que es, eh, digamos, eh, ensinia eh, de, de, de, de la Asociación Ciclista de Ubrique... Y no sé, ¿cómo se presenta esta edición de 2018 después de cómo se han desarrollado las últimas, Jesús? Pues nada, eh, con mucha ilusión como siempre y esperemos que por lo menos tengamos una mayor participación que el, que el año pasado, el año pasado fueron 125 corredores y los dos últimos años anteriores pues sí tuvimos una, una participación bastante aceptable con 220-230 participantes y esperamos este año pues por lo menos 150 o 160 corredores, he visto las pruebas que, que ha habido estos año atrás y comparando con otras pruebas la verdad es que han suspendido varias, es una pena se han suspendido varias pruebas de aquí de, de, la, de la comarca uh -huh. por falta de participación la verdad es que está el calendario como siempre digo muy saturado de pruebas y vamos somos optimistas y hasta el día de hoy vamos a ir cuarenta y tanto pagados ya inscrito y como siempre hasta última hora las inscripciones no no, no se ve, digamos, la, la evolución. Jesús, una fecha más propicia para la, la práctica del ciclismo este 20 de mayo que las anteriores. ¿Ha tenido que pelear por meterla ahí en el mes de mayo o, o en, la que, en la que quedaba libre por casualidad? No, no, este año eh, precisamente fue la primera. como Tenemos que poner tres fesas, de, tres fesas para calendario, por si te... Te, te, una no puede pues tiene los dos siguientes y le, el 20 de mayo era la, la primera fecha que teníamos prevista y la verdad es que este año pues ha eh, coincidido que era la, la, la fecha que nosotros queríamos desde un principio es puntual para el circuito provincial de cicloturista tús comentaba pues que han desaparecido algunas pruebas que, que estaban dentro de este circuito ¿Qué queda ¿Qué otras pruebas hay dentro de este circuito? Pues la verdad es que el otro día estuve hablando con... Desde eh, de la Federación me llamaron, coment, eh, hablándome sobre las pruebas de circuito provincial, que solamente había tres pruebas este año en el, en el calendario, y que no sabía uh -huh. si si se iba a seguir para adelante, que estaban ahí con dudas. En un principio así es puntual, pero la Federación todavía no nos no daba certeza porque te, Diputación tenía que dar visto bueno... Y la verdad es con que es pena, porque han desaparecido, ya te digo, pruebas como en Tribujena, en la de Grazalema, la sufrida, han muchas pruebas. Y la verdad es que quedan poquitas pruebas y esperemos que, por lo menos, el, el cicloturista pues, de, de opción a que nuestra prueba pues, tenga más, más, mayor participación. Esperemos que se hacen. eso hablamos antes que, bueno, en estos últimos años se ha registrado medio menos participación en la cicloturista. ¿Qué? Eh, Supongo que estas que han desaparecido habrán barajado las mismas circunstancias, o se habrá dado la misma situación, que es lo que pasa? Pues la verdad es que no, no, no lo sé, es si decir, es que... Viendo, viendo otras provincias donde eh, el ciclismo, tanto digamos en ruta como el cicloturista, eh, pues goza de muy buena salud que pasa en Cádiz. Pues no lo sé. El, el, el año pasa, por ejemplo, la de Jerez, que fue en, en septiembre-octubre también. Y ya Jerez uh -huh. también ha dicho que ya no va a organizarla más. Trihuena igual. Puerto Rea también está ahí dan dando tumbo, porque también tiene muy poca participación. No sé si es por el terreno, el, el, el, la saturación del calendario tantas pruebas. Si es que el, el ciclista prefiere otro tipo de pruebas, que no, no, ahora mismo no lo sé. Ya te digo, nosotros el año pasado sí tuvimos una participación escasa... Compara con los dos, dos años anteriores. Ajá, ajá. Entonces, pues, este año estamos ahí con la con incertidumbre, si volveremos a, a los dos años anteriores con la participación, ajá. incluso hemos rebajado también el la, la edad para participar, antes ajá. lo teníamos en 18 años, el año pasado lo rebajamos a 17 y este año, pues, a partir de 15 años pueden participar todos los, todos los ciclistas, a ver si así puede eh, damos un poquito más aliciente la prueba y que, y que venga el, el, el cicloturista ¿Se plantea la posibilidad si este año no se cubren las expectativas, digamos lo mínimo ¿no? para que la prueba salga rentable de, de dejarla también? Pues la verdad es que este año si las cosas no salen según lo previsto pues nos plantearemos si merece la pena o no continuar con la organizando la marcha cicloturista Debido a que los gastos prácticamente son los mismos, haya sin participante que 200, porque la federación uh -huh. te cobra lo mismo, la ambulancia te cobra lo mismo, solamente incrementar algo, digamos, los avituallamientos. esperamos digamos, eso eh, es un dinero escaso que, no, que no, no se nota tanto. Entonces, pues, esperamos que este año cubramos por lo menos la expectativa y, y, y sacáramos por lo menos a ras con bola, porque si tenemos la participación del año pasado, la verdad es que nos plantearemos, el año que viene a organizarla de nuevo. Uh -huh. La principal novedad, no la ha no adelantado tú, es que se, se rebaja la edad mínima para poder participar. Entran cadetes, por lo tanto, eh, ciclistas de esa categoría, cadetes juveniles, ¿no? Sí, a partir de cadetes, a partir de 15 años, que es la categoría cadete en el ciclismo, pueden, pueden participar. Por lo menos ya este año hay do, dos cadetes ya inscritos, pues mira... Eh, pues a veces si los chavales, uh -huh. también muchos, muchos corredores de la edad cadete juvenil no tienen, tanta, no tienen pruebas diremos, de competición y pueden optar a nuestra prueba pues como entrenamiento de calidad o una prueba más para, para su calendario. Uh -huh. Y el recorrido propuesto para este año es similar al del año pasado en el que la principal novedad fue ya el, el descartar el paso por Prado de Rey, ¿no? Sí, el, el año pasado ya descartamos la, el paso de Prado de Rey sobre, sobre todo para acortar un poco la prueba mmm, con los horarios de, de los horarios mmm, previsto que tenemos para no, no llegar tan poco, muy, muy tarde y también los, eh, el ciclista realmente viene a subir Boyelá Paloma que son los, los, dos, los, los dos grandes puertos de la provincia. Y Prato Rey, pues sí, era un aliciente más, pero vamos, eh, la verdad es que no, no merecía la pena, sobre todo por nosotros, por el tema organizativo, para no alargar alarga mucho la prueba. Eh, ¿Qué tal el tema del papeleo burocrático, de los permisos, autorizaciones, a vueltas con ellos, <risa> supongo, no? Pues la verdad es que este año es, mm, eh, está más, más agilizada la cosa porque ya prácticamente tengo todos los permisos ya dados y ayer precisamente tuve una reunión con el Centro de, de Tráfico de la Guardia Civil aquí en villamartín sobre todo para para el tema de seguridad es decir, que este año todo yo creo que no va a haber ningún problema. Tuve una reunión allí con él precisamente para hablar del tema de la seguridad de la prueba, de los cruces conflictivos, de la nueva normativa Kansasaca de tráfico, de los voluntarios que nosotros llevamos para uh -huh. que esté todo, para que no haya ningún problema y la verdad que fue una, una reunión que bastante fructífera y en la que vamos el Ayuntamiento de Logro CB no puso impedimento en ninguno y me dio los pasos que tenemos que seguir, la normativa nueva que hay que cumplir, esperamos sin ningún problema. Uh -huh. Cabe destacar porque ya lo hablábamos la semana pasada con, con Pedro Carlos García, presidente de Scuderia Brike o la anterior, el tema ese que tú has comentado la nueva normativa de tráfico que digamos en, en la organización de eventos deportivos obliga a la, a, a los clubes organizadores a asumir Eh, ...digamos, eh, actos o actividades... ...que antes asumía la Guardia Civil de Tráfico, ¿no? ¿A ustedes en qué os afecta en ese sentido? Porque soy ustedes los que ahora... ...tenéis que señalizar, ¿no? Por dónde va a ir la carrera... Eh, ...el tramo que va a ser eh, cortado al tráfico... ...y todo eso, ¿no? Bueno, sí, pero precisamente el tramo... ...el tramo que eh, el tramo señalizando... ...como aquí hacen, por ejemplo, en Rally Dubri... ...que ¿Mm? ponen en carretera cortada desde de, de tal fesa o tal hora pues la gobernación me me dio que ya ya no era obligatorio porque ha salido una dice precisamente dice vengo de una reunión de Cadi, que hace una normativa nueva y ya este este, este digamos esta esta mmm... Eh, eh, lo de poner la, el, el cartel informativo, que, uh -huh. ya no, que ya no es lo obligatorio. Ah, pues, de, de una nueva han puesto otra nueva y la han... Bueno, sí, sí, no esto, va, tío, dice, esto va, va variando de semana a semana uh -huh. y, dice, y, de, y ya esta, esta normativa ustedes no nos afecta. Uh -huh. Porque eh, dice si, la, si la, la prueba fuera este fin de semana sí afectaría, tendrías tendría que señalizar la prueba. esperamos hay otra normativa nueva, de los, sobre todo los motoristas que van comiendo la prueba... Eh, con tener una, una paleta de, como el la que tienen los, los trabajadores por ejemplo en carretera de esto y sentido obligatorio tienen uh -huh. que llevar los motoristas el chaleco eh, un montón de diríamos de norma de cosas nuevas y esperamos ha sido una, una reunión que me ha merecido la pena porque ellos también anda a entender de que como tienen, tienen tanta saturación de pruebas deportivas uh -huh. porque dice verdad dice nosotros que nos no damos abasto Y que posiblemente un futuro sea una misma organización el que corte la carretera, el que hace una manda a entender él esperamos uh -huh. eh, él dice esto va variando cada semana normativas nuevas de tráfico y lo que vaya saliendo pues tiene que ir cumpliendondolo porque para evitar que no suspendan la prueba o que tengan uh -huh. no. hay, hay que comentar que en los últimos años pues nosotros siempre mm, cuestionábamos no eh, el, la, la intención de la subdelegación de gobierno y tráfico. ...por eh, favorecer el desarrollo de las pruebas... ...porque estamos viendo que aquí en la provincia de Cádiz... ...se estaban negando permisos a última hora... ...se estaba siendo muy estricto... ...en parte parecía que se estaba aburriendo... ...a los organizadores, ¿no?... Eh, ...poniéndole trabas por el camino... ...burocráticas de todo tipo... ...para que organizaran eh, pruebas... Eh, ...¿la sensación sigue siendo ahora la misma... ...o, o la cosa está aún, bueno, digamos, yo, un poquito yo, más relajada? Sí, yo creo que ya está un poquito más relajada... ...sobre todo estos dos últimos años o tres atrás... Es verdad que desde ya desde el eh, final de año, octubre o, no, o noviembre, eh, el tráfico está mandando a, to, a todas las clubes que organizan pruebas deportivas, está mandando un comunicado de que, digamos, la fecha aproximada de la prueba que vamos a organizar. Mm. Porque ellos ya han elaborado, han elaborado un calendario deportivo en, en el que ninguna prueba deportiva nos puede modificar unas a otras, siempre y cuando te, tengan que ir los efectivos de la Guardia Civil. La verdad es que lo veo bien, porque así por lo menos te curan salud, no como años anteriores, que hasta 3 o 4 días antes la Guardia Civil no te daba el visto bueno. Ya por lo menos ya tenemos el visto bueno y sabemos que la prueba se va a celebrar y lo veo bien, para que ellos también, nosotros, nosotros estemos sobre todo, eh, tengamos un calendario de actividades y que... Sepamos que nuestra prueba no va a ser suspendida a última hora. Que nos cueche que nos cueche el dinero. Era, era la curiosidad, ¿no? Porque eh, se veía en cambio que en esta provincia de Cádiz será muy restrictivo y en una al lado como puede ser la de Málaga o la de Sevilla, ¿no? Allí sí se permitía, ¿no? Entonces, claro, será no suponemos que ahí. todo es el problema de, de unidades con las que cuente la, la propia Guardia Civil de tráfico, ¿no? Sí, supongo pues que también que ellos serán internas. Los... Sí, porque dicen que ellos prácticamente no tienen efectivo uh -huh. y que tienen poca persona, dice Y, y ya, hagan lo que puedan. Y la verdad es que me enseñó el calendario y, y la verdad <risa> es que lo, lo, lo entiendo también porque están saturados de trabajo, pero vamos, dicen lo que hay ahora mismo, es uh -huh. el, prueba deportiva y tenemos que, que, que asumirlas. Imagínense la que tenemos aquí en Ubrique, que la semana pasada tuvimos una, de cada mes casi que tenemos una o dos, una o dos pruebas, pues eso sí se engloba ya a toda la provincia con ciudades como eh, Jerez, como Chiclana, como Algeciras es ¿No? sí, mucho sí. más populosa pues muchas más, más actividades Inscripciones abiertas, ¿no? Ya están abiertas, ¿hasta cuándo van a estarlo? Pues hasta el jueves, el día, el jueves de la misma semana de de, de la programa, 16, pues estarán abiertas las inscripciones Sobre sí. todo porque tenemos que mandar el listado de inscritos a la federación Para sacar los correspondientes seguros, los, sobre todo los ciclistas no están federados Pero daremos la posibilidad también de que el día de la prueba, si vemos que la, la inscripción es, es corta, puede que el mismo día de la prueba se pueda escribir el corredor que, que te ha interesado. ¿Precios? precio pues El mismo precio que el año pasado, 19 euros los federados y 29 euros los no federados los 10 euros de diferencia entre el federado y el no federado son por la, la licencia de un día que te saca la federación a los ciclistas que no están que no están federados uh -huh. explicando el tema de bueno de la normativa me refiero normativa de cicloturista de lo que es esa eh, cápsula de seguridad y todo eso para que no Haya ah, sorpresa ¿no?, aquellos que vayan a participar. ¿Cómo se desarrolla la carrera? ¿Cuál es el ritmo? ¿Velocidad controlada, supongo, no? Sí, la, la cicloturista en todo momento va a ser una cicloturista de... También estuve, estuve hablando ayer con, con el Salento de la Guardia Civil sobre este tema también, que es importante, de que la cazula de seguridad, que tiene que haber 200 metros, o, eh, 200 metros desde el primer corredor hasta el último, eso siempre es la cazula de seguridad. Uh -huh. Para que vayamos todos agrupados, siempre respetando la norma de circulación, Y ya una vez en el tramo libre, pues tiene que haber una diferencia entre el primero y el último de dos kilómetros. El corredor que... Hombre, ellos dicen que según cómo vaya la masa, pues también dan un margen. Uh -huh. Sobre todo en el puerto de Las Palomas, que es el tramo libre, tiene que haber una diferencia entre el primero y el segundo y el último de un, de dos kilómetros. Entonces el corredor que supere esa distancia, eh, siempre y cuando el guardia de, un poquito de pasa, pase un poquito a la mano, pues se le retira el dorsal, y queda fuera de, de carrera, pero vamos, siempre me ha dicho que siempre y cuando la prueba vaya bien de hora y se vaya viendo sobre el terreno eh cómo va la, la prueba, pero también más mmm, yo que esté tranquilo en este tema en este sentido porque que no que no son pruebas como este que nosotros éramos 500 participantes él uh -huh. dicho que no nosotros nuestra, nuestra prueba son un y pico corredores a 200 que es una cápsula pequeña y que tampoco en nivel tampoco es muerto y hay de todo hay gente que vendrá fuerte otros más claro pero también dependerá del, del de que pero claro no puede porque si viene uno fuera de serie digamos lo van a sufrir el resto resto para como dicho que no hay problema porque uh -huh. teniendo el tramo libre cortado porque que hacer tramo libre cortan totalmente la carretera eh, y, y si la, va bien la prueba pues no, no tenemos problema ninguno. Jesús, ¿crees que este año sí se pueden animar más, más ciclistas ubriqueños? Pues eso espero. <risa> de momento pues los poquitos ubriqueños que hay inscritos de momento, pues la verdad es que hay cuatro o cinco que, que son nuevos, que este año las vamos a hacer por primera vez, y esperemos que el ciclista ubriqueño pues se anime, ¿no? Se anime y apoye esta prueba porque hay mucho como digo todos los años hay mucha afición al ciclismo ubriqueño y la verdad es que una pena que todo el año tengamos 25 o 30 participantes de, de Ubrique, esperemos que este año pues seamos más y que, y que demos un empujón a, a, a esta prueba. Uh -huh. Recordemos que hay premios en la general masculina, los tres primeros clasificados, general masculina por categorías, eh, también los tres primeros clasificados, general femenina, las tres primeras clasificadas, por categorías no habrá, pero sí para la cuarta y la quinta también eh, en esta categoría, la, eh, general local Eh, digamos que se adapta más o menos a la, a, al sondeo de participación ¿no? que hacéis, no igualáis lo que son las categorías masculina y femenina porque apenas hay participación femenina y en la, en la general local pues juntáis la categoría cadete junior y élite, ¿no? Sí, en eh, la, la general femenina pues la verdad es que el ciclismo por desgracia lo, lo practican pocas mujeres siempre hemos tenido 3 o 5 participantes femeninas por lo menos que se lleven un trofeito uh -huh. entonces solamente hemos puesto una categoría única en, en, en categoría femenina porque no podemos poner por, por, por edades claro y luego pues en los locales pues sí, hemos unificado cadetes, juveniles y élites porque la verdad también como todos los años ha eh, habido poca participación en, esta, en estas categorías y por lo menos que lo poquito que haya por lo menos se, se lusen entre ellos uh -huh. y a las demás categorías pues a partir de 30 y 40 pues sí hay más más participación ubriqueña y 50 y 60 también se, se unen se, ¿no? se unifica sí uh -huh. bueno pues eh, ya saben será el 20 de mayo la inscripción está abierta la pueden hacer a través del blog de asociación ciclista asociacionciclistabrique.blogspot.com eh, y otra cuestión que queríamos eh, tratar porque estamos mal de tiempo era el de la gincana ¿no? la gincana Escolar, eh, ¿qué va a organizar este año la Asociación Ciclista de Ubrique? Jesús, ¿cómo y por qué surge esta, esta nueva actividad, esta nueva iniciativa? Pues una actividad que ya teníamos en mente hace ya bastante tiempo y este año pues no hemos decidido a organizarla. Una prueba sobre todo para, para, para los niños, para que una actividad que organizamos para los niños, pues sobre todo para, para ver si se más niños que se apunten al club. Y nada, es una prueba de, de habilidad y, y rapidez en el que este año pues a ver cómo sale la cosa y vamos, es una, es una prueba que es divertida para los niños para que se lo pasen bien sobre todo. ¿A qué niño está, a qué edad, está destinado? Pues este año de un principio, como es una prueba, digamos, piloto, ¿no? piloto, pues lo vamos a hacer desde primero hasta sexto de EGB, uh -huh. digamos primaria. ...el año que viene pues si la cosa sale bien... ...pues ya meteríamos ya los lo, lo, lo más, lo más pequeñines... ...pero en principio desde primero a, a sexto de EGB... ...recordemos que base de las pistas de atletismo... ...por lo tanto los padres pueden, pueden estar tranquilos... ...en el tema de la seguridad ¿no?... ...además no es una prueba que, que tenga ningún tipo de riesgo ¿no?... ...no, no, es eh, una prueba sobre todo habilidad... Uh -huh. habilidad... ...también nosotros pues visto el, la carrera que hace... ...la Núclea Pantena de los, de los más pequeños... ...y visto la afluencia de público que hay en la grada... ...pues decidimos este año de, de, de... ...nosotros la organización pondremos las bicicletas... Uh -huh. para, ...para evitar que el padre vaya cargado de las bicicletas... ...porque la verdad es que... El, ...según he visto yo la, las pruebas deportivas que hace... ...con la insola nutras para mantener escolares... Eh, ...imagínate allí 300 niños con 300 bicicletas... ...sería una locura... ...entonces nosotros pondremos las bicicletas... Eh, de, ...de diferentes tamaños... ...para que el, corredor, el niño solamente lleve su casco... Y nosotros ponemos la bicicleta para, para evitar que, que vamos que evitar problemas sobre todo de, de bicicletas. bicicleta sí, digamos de logística de ¿no? desplazamiento y, y sí. todo lo que, lo que requiere. Eh, ¿Cómo se encuentra en la actualidad la cantera ciclista de ubrique pues la verdad es que hay, hay poca poca por pues, eso se hace hay sí, ¿no? poca poca juventud en, en el club la verdad Entonces, pues, una manera, de esta prueba de, de intentar de meter ni al niño en el mundo del ciclismo, a ver si así podemos sacar a alguna, a algún chavalín por ahí que se anime y, y se apunta al club. ¿Cuándo y cómo se pueden inscribir en la prueba? Pues, o sea, las la, la inscripciones la se harán el mismo día eh, allí en el hospitaletismo. Uh -huh. La hora de concentración será a partir de las siete y media. E intentaremos, a, a partir de las ocho, empiecen la, la prueba ...y se irán, por, se irán nombrando por edades... ...entonces una vez que se nombre por edades... ...pues los mismos niños cuando bajen para abajo... ...como hace la carrera de, de, escuela, noches, de la Nutria... Uh -huh. ...pues allí se, hará, se tomará el nombre, el nombre del, del, del niño... ...y nada, a, a correr. Uh -huh. eh, que necesitan en este caso ropa cómoda... ...y como comentabas tú, solo el casco, ¿no? Sí, que vaya con ropa cómoda deportiva... ...en 1 de junio pues sabremos que ya... ...las tardes son más largas, hará calor... calor. Y nada, solamente llevando cer casco y, y nada más. ¿Qué premio habrá? Pues en un momento le daremos premio a los tres primeros clasificados de de cada, de cada edad. Eh te dará un un detallito y luego a todos los niños pues se le dará una camiseta y un detallito, vamos. Por por participar. Por participar. ¿no? Vale, pues vamos a seguir hablando conforme pasen la semana y se vaya acercando la fecha para conocer más detalladamente tanto una como la otra, tanto la patacabra, que digamos es vuestra prueba reina, y como esta gincana, sobre todo esta gincana, que va a ser la primera vez y hay que darle un, un empujoncito, ¿no? sobre todo eh, animar a los, a los pequeños a que participen en este tipo de, de pruebas. Para, para finalizar, eh, ¿cómo van esos calendarios oficiales de la asociación ciclista? Pues la, los calendarios, <ríe> eh, debido a, a, la, a los dos meses que hemos tenido de lluvia, pues la verdad es que hemos tenido un paro muy grande y, uh -huh. y, y nada, ahora ya está viniendo el tiempo mejorcito y ya se está animando la gente y esperemos que, que sigamos con la misma dinámica que hemos tenido con el calendario de, de, de montaña. Esperamos uh -huh. bueno, estos dos meses, pues la verdad que ha afectado mucho porque ha habido gente que prácticamente no ha la bicicleta, esperamos bueno, ya las tareas son largas... Eh, los días son ya la gente puede, los días vienen buenos ya la gente puede entrenar y esperemos dar un pequeño empujón a, al calendario de, de carretera. Y las actividades digamos propias de este mes de mayo y de junio, esa, esas rutas especiales, ¿no? Que ya tenéis por ahí en mente la no sé si tenéis fecha ya para Tarifa y para eh, la que va a ser este año Sierra Nevada, ¿no? Sí, eh Tarifa me parece el 10 diecis... ahora, 16, ahora tenemos, 6, y, 17, 16 de junio, mm. me parece que es Y queremos hacer también una excursión a Sierra Nevada con bicicleta, montaña o carretera, eh, eh, opcional, no opcional, para el primer, fin, el primer sábado de, del mes de julio y esperemos este año ir a Sierra Nevada porque llevamos ya dos o tres años sin poder ir por, mm. eh, por falta de, de componentes del club y esperemos este año pues, poder organizar esta bonita actividad. 17 17 será será ubiqueta tarifa. Pues nada, Jesús, que muchas gracias por venir aquí y contarnos por pues, lo que estáis preparando, lo que estáis organizando. Mucha suerte, eh, te despedimos y nada que estaremos muy pendientes de estas dos de estas dos citas ah. y enhorabuena por, por el trabajo que estéis realizando. Vale, muchas gracias. Y nosotros nos despedimos, ya no nos queda más tiempo, así que no volveremos el lunes, tampoco lo haremos el martes, sino el miércoles. Eh, vamos a disfrutar un poco de lo que va a ser este fin de semana largo. El miércoles vendremos con toda la actualidad deportiva que nos dejen estos próximos eh, cuatro días. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.